a charlar eh, con ya un amigo de la casa, Beto. Sí, eh. se puede decir que sí. ¿no? Ya se puede Pero, decir ¿no? que sí, eh, con el doctor Marcelo, <risa> Marcelo Archeri. Eh, ¿Por qué tiene <risa> un caso? Horrible, nah, eh, no, no, no, es, no es insólito, no es no, increíble, porque pasa. No, porque pasa. Porque, porque pasa. Es más, creo que tuvo un problema con el Triángulo de las Bermudas. Eh, casi, eh, casi. Casi, casi, ¿no? Casi. Eh. Marcelo, ¿cómo te va Guillermo y Beto acá en la radio? Buen día Guillermo, buen día Beto, ¿cómo te va? Muy, te bien, va? muy bien, muy bien, muy bien bueno quiero haber hecho notas notas sobre sí. este tema sobre este tema no con vos ¿no? No, claro. que no eras no eras Exacto. víctima no eras víctima pero bueno ahora sí pasaste a ser víctima contanos la historia eh, Mirá, eh, el tema el tema es muy simple que yo lo vengo escuchando hace años hace sí. este tema eh, estoy que ha habido agentes de la policía que han quedado procesados o no, lo han expulsado por este tema uh -huh. y eventualmente Considero que esto eh, no se da la implementación para que esto eventualmente termine y eh, se le causa un perjudicio a la gente. Yo no estoy en contra de que te lleven el auto o que no te lleven el auto. Si cometiste una infracción, bueno, habrá que pagar, habrá que resolver el tema y se resuelve en el jugado. Pero después que jugado le falta, ¿qué exige? es seguro, el acarreo. El, ...el 08 a nombre de quien más a retirar el auto... ...para eso está un fenómeno... ...para cobrarte la multa está un fenómeno... ...te cobran el que río, ...y dos días después de que viste el auto... ...que ya te lo tienen que entregar, ...vas y te encontrás con que no tiene eh, los inyectores... ...y no tiene la rueda de delante que estaba en su momento... ...viendo que el municipio ha hecho un premio acercado con planchones de los cuales, según información que tengo, que le pedí al, a, la, a la custodia policial, me dijo que ellos no se hacen cargo de custodiar eso porque el, el predio está cerrado con llave. Tan es así que para entregarme el vehículo fue la grúa del municipal y abrió el portón y decía al cual me hago referencia. Pero te encontrás con que en ese eh, predio eh, hay vehículos que no tienen rueda, hay entonces no no no me gusta que eh, talmente... ¿No? que la administración que está a cargo de eso, pues se tiran la pelota, que la municipalidad, que la policía, al tercero particular, lo están bailando y se secuestran un bien y después se lo devuelven todo desguasado. Eventualmente eso es lo que nos corresponde y eventualmente no hay intención de terminar con ese tema, porque se ponen cuatro cámaras y se sabe positivamente qué es lo que está pasando. ¿En Barceló te pasó en el depósito judicial allí en Cerro Leones? Y eso pasó en el depósito judicial de reuniones Leone, inclusive, cómo será, no es cierto, cómo será la mala ubicación, lo, la persona que fuera a entregar autos, eh, personas respetuosas, pero consideran de que vos que sos el particular, no es cierto, que sos el ciudadano, no podés sacar foto de lo que es el predio de la municipalidad o de, la, o del, la, de o provincial. ¿Con qué autoridad si vos sos el dueño como ciudadano de esto? Claro. Y si usted no puede firmar, ¿cómo no puede firmar? No puede sacar de lo que es tuyo. Claro. Date cuenta que esto se está transformando en no querer hacer ni eventualmente, pero... por desconocimiento de los funcionarios, por desconocimiento de quién tratas, estamos permitiendo cualquier cosa. entonces Hay mucha gente, he escuchado algunos que le han sacado fotos y que no la pueden encontrar. Sí, claro. Yo claro. tuve un por una moto que la tuvo que pagar el trisco de la provincia, claro. pero no es que esto tiene que ocurrir. No es que tiene que dejar de ocurrir y con una sola decisión esto se corta. Ahora no hay eh, yo tenía entendido que había había efectivos policiales, ahí había una casita, había. Sí, Hay un efectivo policial, pero el efectivo policial está para lo que está quemado. Claro. Eventualmente Y lo que y es cierto, que yo me gustaría invitarlos a todos, claro. a ustedes, a la gente, a los concejales, al la de Seguridad, al intendente, a la policía, que vayan y miren a ver que si eso es aceptable, además está lleno a julio, ¿viste? En cualquier momento un vidrio puede ser un estrago. Pero bueno, ¿marzo cuándo eh, pasó? ¿Cuándo pasó? Es tomar de desde... Claro, ¿cuánto pasó desde que te llevaron el auto, digamos, eh, no, supo... eh... el auto yo, yo vi, yo lo vi el día jueves, Ajá. el lunes fui a pagar la multa el martes pagué el acarreo y el jueves quedamos en, en retirarlo entre el jueves que lo vi y el jueves que lo fui retirando le sacaron los inyectores y le sacaron o sea, ¿el la rueda de delantera ahora el jueves estaba completo sí o sea, tenía su daño como se lo llevaron, nos faltaba no, no, alguna ahí. cosa más que no no, claro. no lo vimos pero el día que yo lo fui a ver estaba, antes de pagar la multa el auto tenía la bomba de la y teníamos 17 puestos porque lo miramos bueno, cuando fui este jueves, estaba sin la goma, tuvimos que volver a buscar una goma un clic que poderlo poner en condiciones no es cierto, para poderlo sacar y cargarlo arriba del trailer. Ahora es evidente que entre que vos terminaste de pagar las multas y se resolvió que te lo entregaran alguien avisó como para que le saquen cosas bueno, eso, esa opinión es que un día de hoy no yo Puedo pensar igual, no es cierto, pero lo que pasa es que ahí no puede ser si vos vas, yo te acompaño y te, y, y te puedo mostrar que hay vehículos Toyota que no tienen la, las gomas, entonces no creo que lo acarreguen sin gomas a los vehículos. No, obviamente cuando los llevan, los llevan... Eh... Bueno, bueno no sé si entonces, pero... entonces evidentemente no querés terminar con este tema. O sea, los, los que están a cargo de las cosas no quieren terminar con este tema. No les interesa. Eh, ¿qué, ¿Qué actitud vas a tomar de acá en adelante? Eh, claro, alguien paga esto, obviamente. Sí, alguien paga. Eh, sí, pero tenés que comer un juicio de 3, 4 años sí, de claro, contención claro. de asunto. Claro. Sí, mínimo. Pero, claro. Entonces, eh, es un tema que evidentemente, con una voluntad, esto se termina. ¿Vos Yo no digo que no te secuestren la autopresenta. Si no, entonces, eh, eh, las tribunales de falta son eh, no, únicamente recabatorios para las de provinciales y joroban, bueno, arcas municipales la ciudad, oh. no que si vos lo dejamos al parado, o si existe una no la paguen. Pero si tienen que devolver las cosas como te las secuestraron, ah no, falta la rueda, falta, ah no, yo no sé qué, no, no, yo no tengo nada que ver, sí tienen que ver. Evidentemente. La gente, la gente se tiene que cansar de que, que administren de esta manera. La cava tiene que ser custodiada de otra manera. Y la CAB tiene que ser ponerlo en las cámaras como corresponde y tiene que ser contra, y lo que hoy cerró la municipalidad, por más que digan que es de, es de la policía, que si no cerró y tiene la llave, porque la policía ahí no tiene la llave para ingresar a eso. Claro. Tiene que ser la municipalidad, entonces pongamos de acuerdo. Y, y yo, le, yo le planteo directamente cómo se resuelve esto. eso se resuelve con dos cositas, ¿no? Sí. Pero hay que tener voluntad. A ver, contálas. ...una poniendo las cámaras... Sí. ...y la otra... ...y otra... ...el personal que secuestra un vehículo... ...tiene que hacer... ...un acta... ...no de la... ...no de la infracción solo... ...tiene que hacer un acta... ...cómo recibe... ...y cómo secuestra el vehículo... ...y tiene un faltato en espejo... ...si, le, si tiene el vidrio roto... Si tiene, ...entonces eso... ...se le entrega... ...al que le secuestran del vehículo... ...entonces queda... ...un acta del estado... En ...que usted recibió... ...el vehículo... ...no que recibir el vehículo... ...me lo llevé la grúa y lo tiré, y no sé si rompí un, for, un foco o rompí cualquier cosa. No Exacto. se sabe después. claro sí, sí. Hay cosas de organización que son muy simples. Seguro, bueno, ninguna duda. Pero eh, hay que tener voluntad para hacerlo, nada ¿no? más. Eh, una orden y, y se termina. Bueno, eh, querías exponer esto, quería dar a conocer lo que estaba pasando, una cosa que se reitera, lamentablemente, como decía Guilla en el comienzo, así que ojalá que alguien tome las medidas concretas que corresponde Pero, a este caso. Yo los invito, si quieren seguir, los invito y vamos a Cerro León y le hacemos una nota allá, la filmamos y la sacamos que lo que lo para que viene lo que es el predio, porque parece que están en Cerro León y que estuvi, estuvieran en el fin del mundo, ¿no? Hasta acá nomás vamos, miramos y vemos que pues, lo vamos a seguir, porque yo antes de este tema lo voy a seguir, entonces tiene que terminar. Bien. bien. Eh, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, marcelo marcelo archeri eh, eh, ahí está contando lo que lo que padeció lo que le ocurrió ¿no? eh, secuestraron el auto y cuando eh, se lo devolvieron eh, eh, con, con muchos faltantes eh, eh, allí en el, en el depósito judicial